Con respecto al acompañamiento de policía local, a la las es que siempre se ha hecho así. Desde el 2005 se ha hecho. Yo creo que hay afirmaciones que es que CPI realiza, bueno, pues que no son del todo sujetas a la realidad. La policía local eh, es un servicio a la ciudadanía y entre ellos está este servicio de acompañamiento. En ningún momento ni se criminaliza... Ni se pierde el respeto hacia las personas y hacia su situación, todo lo contrario. Eh, realmente además la policía local está muy sensibilizada con este problema y en todo momento o sea el respeto es lo, lo que marca el, la relación con, con la policía local y las personas que vienen a, a acogerse a, a este servicio. Para matizar eh, también el hecho de que vayan acompañados por la policía local y es una demanda que han hecho los, los hosteleros eh porque eso también ha ayudado a a que sea un recurso pues que, bueno, pues que los hoteleros están dispuestos a a servir y que ha provocado el que no se haya eh, real, producido ningún altercado durante todos estos años porque en este tipo de recursos teniendo en cuenta que hay algunos perfiles pues con problemas de comportamiento por diferentes motivos lógicamente o sea que no vamos a hacer demagogia con este tema porque hay perfiles que lógicamente lo, lo necesitan y eh, esto este este hecho que